Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El economista del CEPAM, Sebastián Lastiri, analizó la situación actual luego de la corrida bancaria, las fluctuaciones del dólar y la depreciación de la moneda nacional. Opinó que las acciones de Cambiemos son como mínimo negligentes. El acuerdo finalmente fue el acuerdo vuelvo a reiterar, sí. con el cual no estoy de acuerdo, pero lo anunció y, y, y finalmente el acuerdo se hizo. Esto lo anunció a la mañana y a la tarde salió a desmentir su propio anuncio de la mañana, que teóricamente era una de las siete medidas para ayudar a resolver un, una situación de crisis eh, gigantesca por la, por la que estamos atravesando. Eso es, si, digamos, El gobierno dice que hay que llevar tranquilidad y estabilidad a los mercados y, y, y en 11 horas las medidas de las que anuncia, una las elimina. Es una, una, una situación realmente muy preocupante. Leandro Altolaguirre presentó un proyecto al gobierno provincial para solucionar la emergencia habitacional. Nuestro cronista de exteriores dialogó con él cuando salía de la reunión que mantuvo con Mariano Fernández. Eh, hemos acercado la propuesta que tenemos para contribuir a descomprimir la situación del déficit habitacional en la ciudad de Santa Rosa, eh, bueno, comentándole los pormenores, las ideas, las sugerencias, uh -huh. lo que hemos venido trabajando desde el municipio para avanzar con la provincia, así como también hemos eh, eh, acercado unos informes sociales también que le trajimos. Un grupo de artesanos se manifestó contra la elección del Consejo de Artesanos. Apuntaron contra Alto Laguirre y Elida de Ana. Escuchamos a Darío Araujo, Nancy Saez, Griselda Valor. Además, aseguraron que volverá a la Plaza San Martín la tradicional Feria del Regalo. Vamos a presentar un reclamo administrativo porque no, se no, realizaron las no, no, no, no, la elecciones del Consejo de Artesanos sin, sin comunicarle a la parte interesada, salió solo una una vez una nota en una página del municipio el 17 de julio y no no nadie se enteró Ajá. prácticamente no sabemos ni han informado quiénes son los, los que han quedado en el en el consejo artesano cómo era el mecanismo habitualmente y se, se informaba se le se convocaba a los compañeros empadronados a que pudieran ser parte de la, de la elección Ajá. Bien. y el reclamo puntual es eh, cuál va a ser Y va a ser ese que no nos comunicaron y que queremos ser parte del, del, del Consejo Artesano de la elección, ¿no? Y, y que se impugne la, la, la elección esa y que se haga bien como corresponde. El doctor en Historia Federico Martocci invitó a la audiencia de Radiocracia a participar del Café Científico con una charla-debate titulada ¿Qué se come y cómo se produce en La Pampa? Posibles diálogos con la historia para reflexionar a partir de algunas problemáticas que son sin duda actuales, contemporáneas, como la, la calidad de los alimentos que comemos, las problemáticas eh, agroecológicas vinculadas con los procesos productivos, en clave histórica, ¿no? en el marco de, de un proyecto de investigación que, que integramos con un conjunto de de colegas de la Facultad de Ciencias Humanas, eh, dirigido por Andrea Lut, que se titula Desarrollo, Región y Capacidades Estatales, un estudio de instituciones, empresas y políticas públicas en el largo plazo. Pudimos reflexionar sobre, sobre algunas de estas cuestiones y, y vamos a, a intentar un diálogo abierto con, con intercambio con el público. ¿no?